Así que esto se enfrentó, pero a los 90 días nos vino la pandemia. Esta pandemia logró consolidar el gobierno justo con los instrumentos económicos desplegados, bolsones 11, 12 millones, eh, IFE eh, 9 millones y medio, ATP 3 millones, eh, crédito a los monotributistas tasa cero, PYMES con 17% de, de tasa preferencial, y logramos mantener... ...el empleo y también las condiciones mínimas de vida para esta guerra. El enemigo avanzó sobre eso, primero nos declaró bajo ataque, después nos declaró la guerra... ...y hoy estamos sufriendo las consecuencias de una situación de vulnerabilidad de la cuarentena... ...que nos va a dar por resultado eh, miles de muertos en diciembre... ...ya que estamos duplicando muertos cada 24 días y eso nos lleva a cifras escandalosamente altas, eh, como ciento y pico de mil muertos en diciembre. Por supuesto va a haber medidas an anticipadas a esto vamos a tratar de evitarlo, creo yo, pero quienes estamos trabajando en la salud, quienes estamos viendo llorar todos los días nuestros compañeros que caen como moscas, ayer se murió el jefe de cardiología del hospital Evita de la Matanza se están muriendo los enfermeros, los camilleros, las camilleras todo el personal, los administrativos, los maestros que están en los comedores se está muriendo la gente que hace el voluntariado para que otros vivan y el enemigo ha perforado con clarín y la nación a la cuarentena así que estamos proponiendo el botón rojo ya 14 días de cuarentena estricta si es necesario, con toque de queda, es de, de la tarde a 6 de la mañana, pese que esto trae nuestros peores recuerdos, porque somos nosotros las víctimas de los 30.000 desaparecidos, pero si es necesario también el estado de sitio para evitar más muertes en la Argentina, que seguramente el enemigo quiere facturarle al gobierno nacional. Me parece que en la suerte de la pandemia, en la suerte de la cuarentena, corre la suerte también del Gobierno Nacional y de nuestra alianza política que hay que preservar porque fue la que logró vencer al, al macrismo y al neoliberalismo y hoy está planteando desplazar o destituir al Gobierno Nacional. Por lo tanto, la acción militante es militar la cuarentena y exigir o pedir o solicitar que se tomen medidas estrictas, punitivas para aquellos que intentan deteriorarla, agravarla, romper las medidas sanitarias que estamos adoptando solidariamente con el esfuerzo de miles y miles de argentinos que están dando su vida por eso. Y por último, proponer que a los combatientes de la salud de estos meses se los condecore y se los tenga en cuenta desde el punto de vista previsional como se tuvo en cuenta a los combatientes de Malvinas es lo menos que se merecen quienes estuvieron y están hoy al frente de esas terapias intensivas, enfermeros, camilleros y médicos y también aquellos que están en ambientes hospitalarios y todos aquellos que estamos enfrentando esta terrible situación. Pero tenemos que ponernos nuestro casco, nuestro uniforme de movimiento nacional y popular y como peronistas salir a plantear que vamos a dar la batalla y que esta batalla no puede hacerse sobre un reguero de cadáveres como el que está proponiendo el enemigo. Quieren tener 44 millones de rehenes de sus propios planes y nosotros tenemos que responder con 44 millones de voluntades para defender la patria y el pueblo. 1920 ahora vamos con los mensajes bien polémicos que están llegando. Pero antes, el otro tema que ha generado distorsión en la opinión pública es el de seguridad, ¿no? Con interpretaciones también de rajatabla, de blanco-negro. Nosotros fuimos a fondo y uno de los textos de mayor circulación en estos días ha sido el elaborado por Lautaro Fernández-Ellen para la gráfica lo puede encontrar en www.radiografica.org.ar, señala que Argentina es el país con mayor densidad de efectivos de América. Nos cuenta en síntesis Lautaro para que usted después se zambulla y observe este material. Hubo dos hechos hace algunas semanas que nos hicieron volver a discutir algunos temas que siempre suelen volver a la agenda pública, suelen volver a ponerse sobre la mesa, aunque tengan un saldo en la discusión positiva a favor de los derechos humanos, y esto está expresado en la legislación argentina, que es eh, la democracia, la plenitud de la democracia en la Argentina, y el tema eh, de los eh, de las fuerzas de seguridad, del sistema de seguridad argentino. Está asentado en el imaginario social, en la ciudadanía, que la garantía democrática, que los gobiernos democráticos eh, no pueden ser cuestionados en la Argentina, pero vino Dualde en una tranquilamente este en una eh, entrevista periodística a decir recordemos que en Argentina hubo muchos golpes de Estado eh, y lo tiró al, al azar, lo tiró sobre la mesa como una variable dentro de las posibilidades políticas futuras de la Argentina al mismo tiempo el, la confirmación de la identidad del cuerpo hallado en Villarino de Facundo Astudillo Castro y su evidente, ostensible eh, relación entre la desaparición y las fuerzas de seguridad, específicamente la policía bonaerense, ponen de nuevo este en la picota, en el banquillo, a la bonaerense y a las fuerzas y sistemas de seguridad argentinos. Entonces, tratamos de hacer una... No sé si comparación, pero por lo menos establecer vinculaciones entre el anuncio que realizó Alberto Fernández junto a Axel Kicillof y tanto la ministra Sabrina Frederick eh, de Nación como el ministro de Seguridad banalense Sergio Berni el último viernes, que tiene que ver con una inversión de 37.700 millones de pesos para el fortalecimiento económico de operativos para los agentes de la provincia de Buenos Aires, el despliegue de 4000 gendarmes en el AMBA, la construcción de nuevas cárceles y la refacción de comisarías entre otras compras como patrulleros, eh, equipamiento, etcétera. Con la nueva camada que ingresa a la Policía Bonaerense, unos 10000 agentes aproximadamente, la Bonaerense llega a los 100.000 efectivos, entre fuerza de calle, con presencia armada en, en las calles, eh, como, como decimos, de, de la provincia de Buenos Aires, grupos especiales, etcétera y el personal administrativo, el personal eh, que está eh, en oficinas, eh, logístico, etcétera Sumando a la policía bonaerense a la policía de la ciudad, ...que tiene una fuerza nueva, mayormente eh, reubicada desde la Policía Federal hacia la Policía de la Ciudad... Eh, ...tiene 50.000 efectivos, lo mismo que la Policía Federal Argentina... ...y si contamos las fuerzas intermedias que dependen del Ministerio de Seguridad Nacional... ...pero que obviamente actúan y tienen roles específicos, fronteras adentro, como la Gendarmería, la Prefectura Naval la Policía de Seguridad Aeroportuaria, sumamos otros 80.000 efectivos y entran en la cuenta también cada una de las policías provinciales, muchas de ellas también involucradas en distintos episodios de violencia institucional eh, a lo largo de las últimas décadas. Toda esta cuenta nos da eh, una densidad de efectivos cada 100.000 habitantes muy grande de hecho la más alta del el continente americano un dato a destacar eh, ciertamente hay que reconocer que en la mayoría de los países sudamericanos las fuerzas de seguridad tienen un rol preponderante sea contra o con el narcotráfico y otras bandas delictivas eh, no hay que ir muy lejos y este a, al vecino país de Chile, a Brasil, a los países limítrofes, y reconocer no sólo en el trato cotidiano, sino también en episodios que pusieron en cuestión o atacaron directamente a la democracia eh, al involucramiento y la acción directa de las fuerzas de seguridad, como en Bolivia, en Ecuador este en Paraguay entre otros momentos hay que destacar también que esas fuerzas de seguridad, y en la Argentina sobre todo, tienen un, eh, una presencia, una injerencia de los servicios de inteligencia norteamericanos, que están coordinados por el Comando Sur para Latinoamérica, para Sudamérica, eh, y ahí es donde empieza la discusión. Las Fuerzas Armadas, después de un trabajo muy largo, muy arduo, no completo todavía, y la última publicación eh, reivindicando a dos soldados fallecidos eh, en el operativo independencia pone de nuevo un, un pequeño asterisco en esa discusión pero me parece mayormente saldada aunque incompleta sobre las fuerzas armadas y su integración democrática después de años y años de discusión y de políticas eh, no tiene relación o por lo menos no parece tener el mismo nivel con esta misma discusión sobre las fuerzas de seguridad que si bien hoy por hoy en la Argentina no la vemos como una amenaza al orden democrático, son potencialmente, si no se las trabaja bien y dada su cantidad en la Argentina, podríamos pensar si sí, en una potencial amenaza eh, al orden democrático, puesto que ya no son una amenaza, sino que son un hecho dando a conocer esto, dándose a conocer los eventos lamentables que han protagonizado durante las últimas décadas. No son amenazas, son hechos de violencia y vejaciones a los derechos humanos en la sociedad civil en distintos y reiterados casos. No sólo de la bonaerense, que es quizá una de las más violentas, sino también de las policías provinciales y de la fuerza de seguridad que mencionamos hace un momento. Creo que es una discusión que no ha saldado el campo nacional, que es una discusión que se debe un trabajo fuerte y mucho coraje, porque quienes lo han intentado han sufrido los embates justamente en represalia a esas intenciones. Es un debate abierto, pero en el cual hay que tener en cuenta distintos datos y distintas realidades que queríamos destacar. Bueno, gracias a los que se van uh, sumando a los saludos ¿eh? Estamos observando todo lo que nos hacen llegar eh, Gracias a Carlos Alviso, Daniel Craves Bueno, cuantos amigos aquí presentes, ¿no? Alito A.P., Leo Delgado Dotz, Tincho Bravo eh, Facundo Cardoso, un fuerte abrazo Enrique Martín que nos dice Lo que pide Rachid puede ser razonable Pero el presidente no tiene espalda para un estado de sitio recordar lo que le ocurrió a De la Rúa... ...cuando tomó tardíamente esa determinación... Eh, ...bueno, la tomó De la Rúa... ...frente a las protestas por el Corralito... ...recuerdo aquella noche... Eh, ...tal vez sea diferente a la perspectiva de... ...el combate una pandemia, ¿no?... ...es decir, no se puede adelantar la... ...reacción social frente a una determinación... ...de esa naturaleza... ...Pablo Gerardo Olano dice... ...mientras no se nacionalice ni la banca... ...ni el mercado exterior... No hay soldado Naki Pop que valga. Ante este atropello de la derecha local e internacional, que siempre está agazapada en la espera, no se pueden pedir medidas terminales mientras el negocio lo hacen otros en detrimento de la Nación Soberana. Mientras la logística está en manos de las multinacionales, ellos se refregan las manos esperando que todo estalle internamente. A Río Revuelto levantamos la cortina. también los amigos se van comunicando al 11 50 12 35 89 a ver a ver hola Gabriel buenas noches escuchando otro programa escuchando a Rubier escuchando el último análisis que hiciste de la experiencia de los 70 comparto totalmente y la frutilla del postre fue el tema de que pasaste a último la verdad que coronó todo análisis editorial que hiciste. La verdad que este tema musical, y con lo que dijiste, para los que seguimos teniendo esperanza de, de una Argentina mejor, que los pibes se preparen, estudien y formen una juventud